En Berizo avanza el proyecto para frenar los abandonos de mascotas. En el Consejo Deliberante de berisso ingresó un proyecto de ordenanza que apunta a prohibir las instalaciones temporarias o permanentes de criaderos de perros y gatos en domicilios particulares. La propuesta presentada por el Bloque Renovador Frente de Todos, a cargo del concejal Agustín Selly, responde a un reclamo de la protectora de la ciudad ante el crecimiento de abandono de animales mestizos a los que se suma cada vez más los de raza. La medida apunta a desalentar la compra de animales e incentivar la adopción y de ser aprobado el proyecto, el municipio deberá crear un programa municipal de adopción responsable de perros y gatos. Continúa el ciclo de cine de ciencia ficción y horror en El Planetario. Un ciclo de cine de ciencia ficción, horror y géneros afines se llevará a cabo hoy y el próximo miércoles en el Planetario de la Universidad Nacional de La Plata. El ciclo Gritos en el Planetario se desarrollará los días jueves de 7 de la tarde a 9 de la noche con entrada libre y gratuita. FM Raíces habló con Hernán Moyano, organizador de la actividad. que bueno Este año ya con la vuelta ahora de la, de la presencialidad, la mayoría de las actividades Eh, decidimos volver a reactivar porque nos parece un espacio que está buenísimo que no muchas muchos jóvenes conocen el planetaario muchos jóvenes que no, no entraron nunca eh, y nos parecía que la mejor manera de, de poder hacer que conozcan ese espacio era era bueno a través de un ciclo de cine un ciclo de cine de terror y ciencia ficción yo además eh, hago cine de terror hace muchos años entonces Eh, es como también una, una linda forma de ir a ver películas que a mí me gustan y, y acercar de películas eh, que la mayoría de los chicos no, no vieron ni el público de Derecho de Solvete, es un público... Un servicio que informa, informa. Más, cerca. más cerca Se encuentra abierta la convocatoria al concurso Maravillosa Música Se encuentra abierta la inscripción para el concurso de bandas juveniles de todos los géneros dirigido a jóvenes bonaerenses entre 13 y 25 años, cuyos proyectos musicales tengan integrantes cursando la escuela secundaria. En la web www.gba.gov.ar cultura se encuentran las bases y condiciones, el formulario de inscripción y mucha más información. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 17 de julio. Temperatura mínima para hoy en la región es de 6 grados y la máxima de 14. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.